El podcast de tu jefa el el, de tu es considerado jefa. uno de los hombres más sexys en el planeta Siempre la vanguardia de la moda Su estilo de vida Jet Set No puede más que ser envidiado Es moderno, pero con categoría Extravagante, pero con elegancia Popular, pero con dinero Mucho, mucho dinero En fin, es tan grande Que solo se nos ocurre compararlo con Cuauhtémoc Blanco David Beckham vs. Cuauhtémoc Blanco David Beckham no es solamente aquello que todas las mujeres buscan También es lo que todos los hombres quieren ser Pues además le pagan por jugar fútbol Este superhombre Sabe estar en el centro de atención y ser una figura polémica en el buen sentido de la palabra. Cada paso que da en su vida profesional y personal es fotografiado por cámaras de todo el mundo. Y esto parece no importarle. Conocido y admirado solo en los lugares y por las personas que a él le importan. No es un símbolo de belleza ni un ícono de la moda o un ejemplo de estilo. Pero él es Cuauhtémoc Blanco La figura controvertida y mediática Que logra que las miradas se centren En su brillante fútbol Y su pintoresca personalidad Para que por instantes se nos olvide los fracasos Y desventuras de nuestro balompié Talento, carisma, dinero, reputación, logros deportivos, historia de éxito. ¿Cuál será el criterio más adecuado para juzgar a estos ídolos? Atras, regala para Dejemos eso de lado y mejoren la balanza la cosa más atractiva posible para ti. Sus Mujeres. El güero tatuado y que cambia de peinado cada que aparece en la tele, es decir, diario, se escogió una de las pocas mujeres que pueden rivalizar con su belleza, que lo superan en glamour y en dinero. Victoria Beckham, antes Adams es conocida en todo el mundo por ser la más lograda exintegrante de las Spice Girls less, uh, one, one, one, one. One. a ella se le reconoce como diseñadora de modas autora, mujer de negocios actriz y modelo ah y por mantener una relación estable que va para 12 años con uno de los hombres más codiciados del planeta. Esta capacidad de mantener a su hombre es suficiente argumento para decir que Vicky vence a cualquiera de las mujeres de Cuauhtémoc, pues este cambia de modelito más seguido que de uniforme. Es una relación ya muy madura, este, de mucho cariño, porque la verdad es que nos queremos mucho. O sea, ya ella. Claro, Como tenemos que escoger a una sola señorita con quien se le relacione al aparentemente jorobado y mal encarado Cuauhtémoc, hay que descartar a su actual prometida Rosana Nájera. Sin duda, la banderada del harem de Cuauhtémoc es la hoy conductora de televisión Galilea Montijo. Mira, la agarras de aquí y la sube. La Montijo es la máxima representante en México de un cierto tipo de belleza. ha dado a conocer por su participación en shows de la mañana como Vida TV, y mientras la esposa de Beckham fue nombrada Mujer del año 2005 y Empresaria del Año por la revista británica Glamour, Gali se despachó con una victoria en Big Brother VIP. El segundo lugar es para Facundo. Depende de cómo se mire, Beckham es millonario y además tiene un bombón que lo mantenga Mientras que a Cuau se le da la vida galante y anda de una mujer hermosa a otra, a pesar de no ser ninguna donis No, digo eso, se lo dejo al criterio del público Aquí los dos tienen buenos argumentos a favor, pero mejor abordemos a estos astros desde lo que primeramente son, futbolistas It's like the Yankees and Dodgers people probably again. Unbelievable. Estos son algunos datos de sus carreras. Ambos han jugado en varios equipos. Te los recordamos, a ver si adivinas quién jugó en dónde. Manchester United, el América, el Real Madrid, el Necaxa, el Milan, el Veracruz, el Valladolid, el Chicago Fire y el Galaxy de Los Ángeles. <risas> quizás la trayectoria de estos jugadores no parezca comparable, pero ambos terminaron jugando en la misma liga la de los Estados Unidos, a la cual la catalogaremos como el asilo de estrellas que mejor paga en el mundo la MLS va a crecer muchísimo y yo creo que está buscando Estar en, en las ligas más importantes de todo el mundo. Con el hecho en mente de que el Cuau y Bex compartieron su destino para llegar al fútbol gringo, analicemos cada paso que dieron hasta su encuentro. Ah, el talento de David Beckham se hizo notar y de muchacho fue valorado como un gran prospecto. Tanto así que de Inglaterra llegó a España, a los campamentos de desarrollo de jugadores del Fútbol Club Barcelona. Este, como todos sabemos, es uno de los más importantes y antiguos equipos en el mundo y su estadio es el inconfundible Camp Nou. El Camp Nou ha sido sede de algunos de los momentos clave en la gran historia del fútbol, como puede ser haber visto el debut del gran Cuauhtémoc Blanco escuchaste bien, Cuauhtémoc Blanco jugó sus primeros minutos como profesional en el mítico Camp Nou, pero de León Guanajuato. Fue un 2 de diciembre de 1992 cuando el Cuau recibió su primera oportunidad en el fútbol de paga y lo hizo con la piel del equipo de sus amores, las Águilas del la América, el club más rico y poderoso de México. Este equipo, como seguramente sabes, cuenta con el poder adquisitivo más importante en el torneo mexicano y es capaz de comprar a los jugadores de renombre en la liga local y a muchas figuras del continente, por lo que debutar aquí puede considerarse como un auténtico logro para cualquiera. Pero Beckham para nada se queda atrás. El inglés también gozó del privilegio de debutar vistiendo la camiseta que amó en su infancia en el mismo 1992. Solo que como con las mujeres, David se había enamorado de un club un tanto más prestigioso que el de Quau. Y no solo esto, sino que se trata del equipo de fútbol más adinerado en la faz de la tierra. Los Red Devils del Manchester United. El poderoso equipo británico es el modelo a seguir en cualquier club que pretende comercializar su imagen. Su penetración en mercados, como el asiático, ha hecho de este uno de los mejores negocios deportivos en el mundo y un lugar ideal para convertirse en un ídolo de las masas. Y tenía la conexión con el público Y la cara, perfecta Solo era cuestión de mantenerse como titular En un equipo de la más alta exigencia Del otro lado del océano Un equipo con un juego espectacular Y excelente desempeño Impresionaba a todo México El América del holandés Leo ben Hacker arrasaba en el torneo local y parecía tener todas las piezas del rompecabezas. En un plantel que a la fecha se recuerda como uno de los más espectaculares en el fútbol nacional, Cuauhtémoc Blanco, con 17 años y un descaro pocas veces visto, se ganó la confianza del entrenador y llegó a ser la cereza en el pastel. Ya hace túnel le gritaron Jotana al Guamerú y le metió la mano en la cara. Pronto nuestros dos ídolos llegaron a ser los grandes prospectos del fútbol en sus respectivos países, pero a pesar de su enorme talento, su personalidad se convertiría en un obstáculo mayor. do me the question? Do you think Desde muy temprano en sus carreras, Cuauhtémoc Blanco y David Beckham demostraron ser capaces de aguantar el peso de camisetas que exigen mucho en quien las viste. Faltaba ver qué harían con tanta fama. México e Inglaterra son países de gran pasión futbolera y de enorme devoción hacia sus ídolos. Varios factores contribuyeron para que estos dos se hicieran notorios con rapidez. Al lado de David, no podemos negar que al carácter, talento y liderazgo que lo llevaron a ser símbolo del Manchester y capitán de la selección inglesa, le ayudó su rostro perfecto. Rápidamente con su buen porte, modales ingleses y actitud de auténtico caballero, David se convirtió en el consentido del público femenino, el cual lo llevó a un nuevo nivel de estrellato que bien pudo llegar a distraerlo del fútbol. Más o menos al mismo tiempo en tierra azteca, un hombre llamado Cuauhtémoc lograba una conexión única con la afición gracias a su magia en la cancha y sus orígenes humildes. Oriundo del barrio bravo de Tepito, descarado, temperamental y estrella en el equipo más odiado, Cuau llegó a ser el más querido, el más detestado y, por supuesto, el más mencionado. Lo que tuve que hablar, lo hablé ayer. ¿Por qué le pegaste? Lo que tuve que hablar, lo hablé ayer. ¿No, ¿Por qué no le pegaste de frente? Yo tengo más pantalones que tú, simplemente lo dijo. Televisa se encargó de poner a este hombre tímido ante las cámaras en un lugar muy público y a la vez muy alejado del campo de entrenamiento. En creciente popularidad, Quau y Beckham comenzaron a brillar más por cuestiones ajenas al fútbol, como lo fue la relación del inglés con una superestrella del momento, la ya mencionada Victoria. Una le robó el corazón y el otro le robó los calzones. ¿Recuerdan? Por su parte, Cuauhtémoc se hizo célebre por otro tipo de cosas, como sus lamentables festejos. La atención generada por estos astros llegó a poner en entredicho su calidad futbolística. En el año 1998, ambos se preparaban para jugar su primer mundial y sus selecciones no podían necesitar más de su talento. México llegó a aquella justa con muchas dudas a su alrededor. El entrenador Manolo Lapuente tenía pocos partidos al frente y el grupo del tri era considerado uno de los más difíciles aquel mundial. El papel del equipo mexicano en territorio francés, digno o no, fue memorable. Junto con Luis Hernández, Jorge Campos y Jesús Arellano, Cuauhtémoc brilló, su nivel de juego estuvo en lo más alto, dejó bocas abiertas con sus jugadas de lujo y se consagró ante la afición con un histórico golazo clave para el éxito de su equipo. Mejora Ramón, llega Ramón, el servicio, Cuauhtémoc, ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol de México! En aquel momento, el a veces odiado Cuauhtémoc fue un dios para todos los aficionados al fútbol en nuestro país. Inglaterra no había calificado a la Copa Mundial anterior, hecho que fue considerado como una vergüenza nacional y Francia 98 era la oportunidad ideal de redención. En el patio trasero y con una generación de jugadores muy interesante encabezada por David Beckham, En un partido clave contra Colombia, David mostró su clase y le dio tranquilidad a su equipo con una obra de arte. Pero al partido siguiente, en una afrenta de rivalidad histórica con Argentina, Pex se dio a la presión y se hizo expulsar tontamente colaborando así con la derrota de su equipo. A red card voor David Beckham. En Inglaterra, el odio contra Beckham, quien fue culpado en solitario por el descalabro, llegó a extremos temibles. El diario inglés, The Daily Mirror, puso al encabezado 10 heroïcos leones y un niño estúpido. Mientras que afuera de los bares londinenses, se representaron ejecuciones con muñecos de David, quien incluso recibió amenazas de muerte. Good evening. Scotland Yard ha dicho hoy dat ze een plicht alleged van Victoria Beckham. El mal momento para David duró varios meses, y fue abuchado en cada partido en la liga inglesa, pero su buen nivel continuó y eventualmente regresó el cariño de la afición, a la cual, y al igual que Cuauhtémoc, le regalaría un momento de alivio histórico. Aunque en otra coincidencia no tan afortunada, ambos vivirían el peor momento de sus carreras de manera muy similar. Cuauhtémoc y Beckham regresaron a sus países de manera muy diferente, Después de aquel primer mundial en Francia 98 Como ya vimos, Bex cargó con toda la culpa del fracaso inglés Pero para Cuau las cosas fueron muy diferentes Gracias a la actitud descarada que mostró en las canchas de aquel campeonato del mundo Junto con el memorable golazo que anotó a los belgas Ya no le puede tocar, estemos fuera del lugar, pero sí a Cuauhtémoc Mejora Ramón, llega Ramón, el servicio ¡Cuauhtémoc! ¡Gol! La afición lo reafirmó como uno de los jugadores más importantes del país. A mí el que más me gustó fue Blanco, porque hizo una especie de trucos en la cancha excelente. Ambos deportistas mostraban el mejor nivel futbolístico de sus vidas de cara a las eliminatorias del Mundial 2002, cuando en el punto más alto de su carrera, Cuau fue derribado en el área. El equipo mexicano desbordado al frente y una entrada criminal sobre Cuauhtémoc Blanco se indica el penalti y la expulsión para el defensa trinitario. En los últimos minutos de un partido resuelto, Cuauhtémoc recibió una patada desleal y su camino de regreso a Europa fue en muletas. La lesión lo alejó de las canchas cuando este vivía su mejor momento y su oportunidad de brillar en Europa se vio muy comprometida. El próximo domingo, Cuauhtémoc Blanco abandonará el hospital de Valladolid donde se encuentra internado y se espera que en seis meses podrá volver a jugar fútbol. Sin Cuau la selección mexicana tuvo serios problemas en aquella eliminatoria y la calificación llegó a verse complicada. Asimismo, al otro lado del Atlántico, Inglaterra tenía sus propios problemas para clasificar a la Copa del Mundo y el equipo capitaneado por Beckham llegó a jugarse el pase al Mundial en el último partido contra Grecia. En un partido inolvidable, los ingleses necesitaban un empate para evitar un difícil repechaje en aras de calificar al Mundial. Con el tiempo reglamentario expirado, el equipo de David se encontraba 2-1 abajo en el marcador, cuando se marcó un tiro libre a favor en los linderos del área. Con toda calma, David colocó el balón y dio un pateo perfectamente. Con esta quedó perdonada la patada con que había dejado fuera del Mundial a su selección cuatro años antes e Inglaterra clasificó gracias al gol más importante en la vida de David Beckham llegó a ser más querido que nunca entre sus compatriotas y fue esto lo que hizo especialmente doloroso lo que sucedió a tan solo unos meses del ansiado Mundial En una jugada supuestamente accidental, el argentino Pedro Duscher le partió la pierna a David y a Inglaterra el alma en el mejor momento del fútbol de Beckham llegó el peor evento de su carrera. A pesar de esto logró recuperarse y sí participó en el Mundial, aunque no con el nivel que había mostrado antes de la lesión. Lo mismo ocurrió con Cuauhtémoc. Su papel junto con el resto de la selección mexicana en Japón-Corea 2002 fue bueno a secas. La verdad es que después de aquel año 2002, las carreras de ambos futbolistas no volvieron a ser las mismas inconsistencia es la palabra que mejor se adecua a lo que pasó con estos dos grandes que de ninguna manera dejaron de llamar la atención de los medios con sus esporádicos chispazos de genialidad y una capacidad de convocatoria casi sin igual, llegó el momento de cobrar, ¡Guau! regresó del Valladolid para convertirse en el jugador mejor pagado de México. Gracias a lo acumulado en sueldos y patrocinios, Blanco se diversificó y puso negocios. Beckham, por su parte, con el apoyo incondicional de marcas como Adidas y Pepsi, llegó a ser el futbolista más rico del mundo y con tanto dinero compró coches y mansiones. Fue en este punto, cuando ya ninguno de los dos tenía algo por demostrar, que finalmente se vieron las caras en igualdad de circunstancias. En la antesala del retiro, la liga de fútbol de los Estados Unidos le ofreció a estos jugadores los dos contratos más jugosos en su historia. Adivinen quién se quedó con el mejor. Yo he jugado dos de los clubes más grandes del mundo. He jugado por 15 años. Y ahora creo que necesito challenge. Ambos lograron el mejor salario de sus vidas. Beckham se convirtió en el futbolista mejor pagado de todos los tiempos y Quau, con un sueldo menor pero para nada modesto, tuvo la oportunidad de medirse con la misma vara al lado de Beckham y demostrar que posee tanta calidad y talento como el inglés. Hoy en día Cuauhtémoc y Beckham son veteranos muy respetados del deporte y mercenarios incansables de la mercadotecnia. Pero esto no durará por muchos años más, lo que sí es que ambos serán material de tabloide Y una vez que dejen las canchas, los seguiremos por el resto de sus privilegiadas vidas. El podcast de tu jefa, podcast de tu jefa.